Buenos días hermanos, Dios les bendiga esta, esta mañana, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y desde luego también uh, queremos reconocer a quienes cumplen años durante esta semana que ha transcurrido a Vicky Santos, Ana de Rosas, Adán Villamil, Vicky Aguilera, Jessica Salas, Abraham Quiveros, Fernando Viera y Timi Cepeda Uh, entre los que sabemos cumplieron años durante la semana, si usted les ve, uh, felicítelos, expréseles a uh, su amor y el feliz cumpleaños que siempre compartimos a los hermanos que cumplen años en la semana. Esta mañana, como cada mañana de cada domingo, Dios nos da la bendición de tener invitados, visitantes entre nosotros y nos da mucho gusto recibirlos. Queremos esta mañana agradecer a hermana Glenda, a Priscila, Martín Espadilla, que está con nosotros en esta, en esta mañana. Bienvenida, Linda Gracias por uh, visitarnos, por preferir estar con nosotros el día de hoy. Que Dios te bendiga. No sé si hay alguien más visitándonos. Estudiantes de la universidad que ya han hecho un largo viaje, algunos para llegar hasta nuestra ciudad de regreso y otros por primera vez a su primer domingo en la iglesia. Nos da mucho gusto que están con nosotros. Que sea de bendición. No solamente este domingo cada domingo cada día uh, que estarán aquí algunos uh, y confiamos que todos por mínimo cuatro años eh, los que vienen a la universidad y otros uh, desde la prepa estarán por unos seis años y otros más uh, se encontrarán aquí con quien les dejará aquí y espero que no sean muchos los que vienen de otro lugar y se llevan a los que son de aquí sí. vamos a ir en nuestra biblia. A la carta de Pablo a los Gálatas capítulo 2, donde hemos estado estudiando durante las semanas pasadas, Gálatas capítulo 2. Y voy a leer una vez más del versículo 1 al versículo 10. Por favor, siga la lectura con atención. Uh, si hay algo que en la sola lectura de la palabra de Dios, Dios le dice, Dios le dicta a su corazón, subrayelo. Uh, y esperamos que en el desarrollo del mensaje... Dios le hable con, con claridad en lo que Él quiere revelarle en esta mañana. Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos que introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con, con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí pues, Los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, los cuales también procuramos, lo cual también procuramos hacer con diligencia. Padre, te damos gracias esta mañana. Qué buen día. No solamente por el buen clima, sino porque es el día del Señor, nos reunimos en tu casa, en la congregación de tu pueblo y anhelamos, Dios, tener un encuentro contigo a través de tu palabra. Pedimos que tu palabra sea como es, poderosa, y que penetre como espada cortante. Que nos haga discernir sobre la verdad que nos quiere revelar y la voluntad tuya, lo que demandas de nosotros para hacer. Si alguna actitud para cambiar si alguna decisión para considerar a la luz de tu palabra en esta mañana, si alguna duda, si algún temor, si hay tristeza o debilidad, que en esta mañana seamos fortalecidos en el poder de tu fuerza. Bendice tu palabra, Dios. Usa a tu siervo al exponerla. Que la iglesia sea edificada y que tú seas muy exaltado. Oramos en Cristo Jesús. Amén. El tema general de la, de la epístola de Pablo a los Gálatas es el tema de la libertad y hemos escogido esta epístola precisamente porque estamos en una época de celebración, una época en donde México todo se viste de colores, especialmente pues, verde, blanco y rojo en, el, en la señal del de patriotismo y desde luego la memoria que tenemos de la independencia nacional. Y desde luego, si, si la libertad es un anhelo de todos los pueblos, es algo que todas las personas en todos los tiempos han anhelado, y algo que no ha sido fácil lograr, también cuando hablamos de libertad espiritual, tenemos que reconocer que, que ha sido una historia de muchas luchas antes de que pudiéramos tener esta libertad completa que tenemos en Cristo Jesús. Y este es el tema que estaremos enfatizando en esta mañana y probablemente... en los eh, cultos consecutivos, eh, ya entrando de lleno en el tema de la libertad en Cristo. Es importante ubicarnos en el trasfondo histórico para, para que podamos entender muy bien el tema que la carta de Pablo a los Gálatas, y particularmente en el capítulo 2, Pablo está tratando. Y no debemos olvidar, hermanos, que la iglesia estaba apenas naciendo, no tenía muchos años todavía, probablemente estaríamos hablando de eh, unas primeras dos décadas de la iglesia, estableciéndose y desarrollando y creciendo, y es importante recordar que la mayor parte de las personas que formaban la iglesia, que constituían la iglesia, venían de un trasfondo judío. Ahora, como todos recordamos, los judíos... por naturaleza, son un pueblo muy nacionalista. Soy un, son un pueblo bastante apegado a sus tradiciones, a su religión, a sus costumbres, a su lugar. Es un pueblo que tiene probablemente como el que más tiene arraigo a sus tradiciones. Pablo mismo se describe, como ustedes recuerdan, Uh, en el pasado del judaísmo se describe como fariseo. Muy temprano Pablo había llegado a formar parte de la secta de los fariseos, una secta bastante, bastante um, destacada entre los judíos. Una secta de élite, diríamos nosotros, entre los judíos, la secta de los fariseos. Y Pablo era, era un fariseo celoso de las tradiciones, celoso desde luego de las costumbres de sus padres y celoso también de la ley. De ese contexto Pablo, Saulo de Tarso antes fue arrancado. Así que, que la iglesia uh, está, mientras son los primeros días de la iglesia, la iglesia está, está feliz, se está multiplicando, está creciendo. El libro 2, el capítulo 2 del libro de los hechos, nos habla del crecimiento extraordinario Que la iglesia comienza a experimentar, probablemente antes de la primera década, la iglesia de Jerusalén estaba rebasando los veinte mil uh, miembros de asistencia solamente en la iglesia de Jerusalén, muchas personas a, a partir del Pentecostés habían venido, como ustedes saben, de todas las regiones que componían uh, las, las provincias alrededor de Jerusalén, y llegaron y se quedaron y se establecieron en Jerusalén por motivo de la Iglesia. Pero con el paso del tiempo, cuando llegamos al capítulo 10 del libro de los Hechos, encontramos un evento sobresaliente que es importante recordar en el trasfondo. Y lo que vamos a ver es que había allí en, en, uh, en la ciudad de Cesarea un hombre. ¿Quiere ir conmigo allí a Hechos, capítulo 10? Este hombre era un gentil. La mayoría de nosotros reconocemos y recordamos a este hombre. La palabra de Dios lo llama así, Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía... Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ahora, por primera vez, lo que nosotros observamos es que el ángel del Señor llega a una ciudad gentil donde hay un centurión romano de esta compañía la italiana Y el ángel del Señor habla con Cornelio. Y le da instrucciones para que mande traer, probablemente, a uno de los primeros discípulos más celosos de las tradiciones judías en la iglesia. ¿De quién estamos hablando? De Pedro. Pedro está ajeno a, a, a las cosas que están aconteciendo en la casa de Cornelio, Pero lo cierto es que después de ese llamado que Dios hace a Cornelio para que mande traer a Simón, Pedro, suceden cosas extraordinarias. Ustedes recuerdan que Pedro tiene una visión mientras está en la azotea, en la oración, y Dios le hace una revelación a Pedro extraordinaria. Por primera vez, Pedro entiende que el Evangelio no es Evangelio solamente para los judíos, sino que también el Evangelio es extendido a todo el mundo, desde luego también al mundo gentil. Para Pedro esta es una sorpresa extraordinaria. Recuerda usted que Pedro responde al Señor cuando le dice, Pedro mata y come de todos los animales que estaban en aquella cesta, eran mayormente animales considerados para la tradición judía como animales inmundos. Y Pedro dice, no, Señor. Jamás mi boca ha probado cosa inmunda. Como si Pedro pudiera enseñarle al Señor. Pedro mata y come, no llames común a lo que Dios ha limpiado. Y por primera vez, Pedro tiene esta experiencia ah, que es una experiencia desde luego sobrenatural, pero es una experiencia natural en el trato de Dios con el hombre y le dice las cosas que tiene que hacer Pedro desciende y entra a la ciudad de Cesarea, donde está Cornelio. Ahí sucede algo extraordinario. El Señor visita a la casa de Cornelio. Las personas que están allí conocen al Señor. El Espíritu Santo desciende y todos ustedes saben ah, cómo el Señor hace una obra maravillosa a partir de la visita de Pedro. Dios llama la atención de la iglesia de Jerusalén en el capítulo 11. del Libro de los Hechos, recuerdan ustedes, para, para que hermanos de Jerusalén, de la Iglesia de Jerusalén, manden a ciertos emisarios, a personas que vayan a ver qué está sucediendo en Antioquía, porque el reporte que ha llegado a la Iglesia de Jerusalén es que en Antioquía la mano poderosa de Dios ha caído sobre la ciudad y muchas personas gentiles se están convirtiendo al cristianismo. La Iglesia de Jerusalén envía a Bernabé. Cuando Bernabé llega A, a, a, la, a la ciudad de Antioquía a, confirma que en efecto Dios está haciendo una obra extraordinaria entre los gentiles y muchas personas. Se han convertido al Evangelio. Entonces Bernabé va hasta la ciudad de Tarso y trae con él a quien A Saulo Este Saulo que estaba ya recluido en la ciudad de Tarso, porque los mismos discípulos le habían colocado allí en ese en ese lugar, estaba a la expectativa de lo que podía pasar. Y va a Bernabé y trae con él a Saulo y en la iglesia de Antioquía suceden cosas tan espectaculares que después el Señor había de llamar a Bernabé y a Saulo para hacer obra misionera, especialmente entre los gentiles. Cuando la iglesia de Jerusalén advierte que hay gentiles que están creyendo, entonces surge el problema que Pablo está tratando con los gálatas. Los judíos, tan apegados a sus tradiciones, comenzaron a decir, está bien si gentiles creen a, a, a Cristo, está bien si gentiles están recibiendo el Evangelio, no nos oponemos a eso, pero hay una cosa que debe... Ah, que debe quedar clara y esto es lo que decían los judíos si los gentiles se convierten al evangelio, primero tienen que pasar por el judaísmo así que primero tienen que hacerse judíos, y la manera de hacerse judíos es, tienen que someterse al rito ¿de qué? de la circuncisión si no se someten a la circuncisión, no van a formar parte del pacto abrámico y no van a formar parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, deben ser sometidos a la circuncisión. Y este es el debate, hermanos, eh, que se está sosteniendo. La, la, la iglesia de Jerusalén considera convocar a un concilio, allá en el capítulo 15 del Libro de los Hechos, se desarrolla un concilio donde vienen, desde luego, Pablo y Bernabé. Desde Antioquía a, a formar parte de, de ese concilio, a tratar el asunto, a discutir el asunto sobre ¿es necesario que los, a, los gentiles se sometan a la circuncisión para la salvación? ¿es necesario someterse a las prácticas y ritos de la tradición y de la ley mosaica? Y este es el tema, y este es el dilema. Llegamos entonces a Gálatas, capítulo 2. La proposición del mensaje para esta mañana es, porque en Cristo los creyentes somos verdaderamente libres, ¿qué cosa? No tenemos que estar sujetos a nuestros propios méritos para ganar el favor de Dios. Porque en Cristo tenemos libertad total, no tenemos que sujetarnos a... al yugo de esclavitud de nuestras obras muertas, de nuestros méritos personales para ganar el favor de Dios. Número uno en el bosquejo. La libertad cuestionada por los legalistas. La libertad cuestionada por los legalistas. Cuando estamos hablando de legalistas, hermanos, estamos hablando de creyentes en Cristo salidos del judaísmo sin querer dejar de manera total y definitiva el judaísmo. Para ellos era tan difícil romper con sus tradiciones. Quizá usted piensa que este evento No tiene aplicación práctica para nuestros días. Pero la mayoría de nosotros somos testigos de cuán difícil es cuando nosotros presentamos el Evangelio a personas que han estado arraigadas en alguna religión. Y mayormente, en la religión popular. Entre nosotros. ¿Cuánto cuesta a las personas que creen en Cristo? Deshacerse de sus tradiciones. ¿Cuánto cuesta a las personas recién se convierten dejar sus prácticas religiosas? ¿Cuánto cuesta a las personas hoy día que se convierten al evangelio deshacerse de sus altares, de sus imágenes, de sus días festivos, de sus celebraciones, de sus compadrazgos y de sus tradiciones? ¿Poco o mucho? mucho y son personas sinceras que han creído en el señor jesucristo como su salvador personal pero hermano personas me han dicho a mí y qué voy a hacer hermano con esta eh, con esta imagen que era de mis abuelos que han venerado siempre en mi familia que es el centro de nuestras reuniones familiares a virtud de eso nosotros nos reunimos Tenemos fiesta por, por años y años, generaciones y generaciones, eh, hemos sido devotos de, de, este, de este santo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Es muy difícil para nosotros, me han dicho personas, deshacerme de esto. Hermano, lo que usted ha escuchado y visto hoy, elévelo a una potencia mayor que estaba pasando entre los judíos. Nosotros hemos sido circuncidados al octavo día. Nosotros hemos crecido a los pies de la ley. Nosotros hemos tenido maestros como Gamaliel. Nosotros hemos observado los días, los meses, los años y las lunas nuevas. Nosotros hemos guardado la Pascua y todas las festividades religiosas. ¿Cómo puede ser que hoy venga una corriente religiosa y diga que no tenemos que estar sujetos a estas prácticas si estas son nuestras prácticas de todos los días? ¿Entiende, hermano, cómo eso pega? a las tradiciones, a los sentimientos y a las costumbres de las personas. Pues esto es lo que estaba pasando en los días de Pablo. Pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y, y note usted, Bernabé era un judío, Pablo era un judío, pero Tito no era judío, Tito era un gentil. Ahora, Tal vez deliberadamente, Pablo, que tiene dos delegados apostólicos, uno, Timoteo, y otro, Tito, él dice, cuando yo regreso a Jerusalén, llevo conmigo también a Tito. Probablemente, en forma deliberada, Pablo toma a Tito, gentil, creyente, convertido, no circuncidado, y lo lleva a Jerusalén. A ver qué van a decir los hermanos en Jerusalén, Cuando yo les presente a Tito y les dé testimonio de quién es Tito, cómo Tito conoció al Señor, cómo Tito se ha convertido, cómo es el, el testimonio y tal vez Tito es la muestra tangible de lo que Dios está haciendo entre los gentiles y ahí viene Pablo con Tito a su lado. Versículo 2. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado. Qué habilidad y qué sabiduría de Pablo. Note usted que él dice, expuse en privado, A los que tenían cierta reputación, ¿a quiénes? ¿A quiénes le, eh, tenían cierta reputación en Jerusalén? Los apóstoles, ¿verdad? Ahí estaban los apóstoles. Y entonces él dice, Pablo dice, llegué a, a, a Jerusalén, venía conmigo Tito y expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Y Pablo llega a los hermanos ahí en Jerusalén y les dice, hermanos apóstoles, Este es el evangelio que estoy predicando en Antioquía. Dios está haciendo cosas increíbles entre los sentidos. He estado viendo personas convertirse día tras día. La congregación en Antioquía ha crecido de manera extraordinaria. Dios está visitando la ciudad. Dios está transformando a la gente. Dios está alcanzando por el evangelio a personas que estaban perdidas, a personas que vivían una vida corrompida. Dios está haciendo una gran obra en Antioquía y este es el evangelio y les desglosó el evangelio, les desglosó la teología uh, del evangelio que él predicaba y los hermanos allá. en Jerusalén estaban sorprendidos de lo que Pablo estaba diciendo. Versículo 3. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, es decir, gentil, ¿qué cosa? Y hermanos, el poder del mensaje de Pablo y la, la persuasión del Evangelio que Pablo traía hizo un efecto entre los hermanos en Jerusalén Que los hermanos en Jerusalén dijeron, Pablo, estamos de acuerdo con el evangelio que predicas, estamos de acuerdo con que los gentiles sean alcanzados por el evangelio, y tú, Tito, que eres griego, que eres gentil, no tienes que circuncidarte. Y dice la palabra de Dios, y no lo obligaron a circuncidarse. Pablo trae la muestra en Tito de lo que Dios está haciendo en Antioquía. entre los gentiles. Los hermanos, los hermanos en Jerusalén están tan emocionados ahora de las cosas que están, ah, que están pasando. Pero note usted lo que sigue diciendo, versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos. Y ahora entonces llegamos, hermanos, aquí a hermanos llamados cristianos. que se habían convertido, pero que no habían dejado sus tradiciones y sus prácticas. Y que ellos creían, Cristo está bien, pero no es todo. Es necesario conservar las prácticas, las tradiciones y las enseñanzas de la ley. Y entonces será necesario, inciso A, ver esta mañana la ley de Moisés y sus lineamientos. Porque hay una pregunta muy, muy, muy crucial que se hacían estas personas y que también tal vez nos deberíamos hacer nosotros para entender bien el, el mensaje de este pasaje. ¿Y qué es la pregunta? La pregunta es, hermanos, si la salvación es por la fe en Cristo. Y siempre ha sido así. Entonces, dígame una cosa. ¿Para qué Dios envió la ley? Una pregunta muy interesante, ¿verdad? Pregunta que demanda una respuesta que no podemos evadir. Es una, es una pregunta tan directa y tan contundente que ellos la están planteando como como una, una cuestión determinante para que lo que se diga sea entonces lo que marque la dirección de lo que se va a hacer. Díganos, ¿de qué sirve la ley? ¿Se equivocó Dios al dar la ley a Moisés? ¿Después de todo lo que hemos creído en la ley? ¿Después de todo lo que hemos intentado obedecer a la ley? ¿Acaso la ley resultó finalmente vana ¿Es hueco todo lo que dijo? ¿Era plan A y no funcionó? ¿Y Dios desplegó entonces un plan B en la persona de Cristo? ¿No le parece bastante lógica las preguntas? ¿Para qué entonces servía servía la ley? Pablo nos va a revelar. ¿Para qué servía la ley? Vaya conmigo ahí, Gálatas, capítulo 3. Espero que no se pierda, hermano, que esté conmigo en el, en el mensaje, porque este pasaje es crucial a todo lo que eh, vamos a decir después. Y si no, como les digo a los estudiantes de Derecho, si no entienden esta parte que es medular, después no van a entender lo que sigue. Entonces, es, es importante esta, esta parte. Mire 3, de Gálatas, versículo 19. Aquí está la pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ahí está la pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo responde, lea conmigo por favor. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, hermanos, de un mediador, Y comienza a darnos la respuesta a la Biblia. ¿Para qué sirve la ley? La ley, dice Pablo, sí tiene un propósito. La ley sí cumple un propósito en el plan de Dios. No es plan A para después dar lugar al plan B, como dijimos, es simplemente el preámbulo, es solamente el anticipo. Es solamente el anuncio, pero tiene claramente un propósito. Y Pablo describe el propósito cuando menciona en este versículo 19, la ley fue añadida a causa de, ¿qué cosa? Las transgresiones. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. Ahora, ¿ya los estudiantes de teología no tienen trabajo para entender eso. Quiero que entendamos la congregación eso también. La ley puede dar a causa de las transgresiones. Dicho de otra manera, más, si no hubiera ley, entonces no supiéramos lo que es un delito y cuál es la pena del delito. ¿Está de acuerdo? Si usted es infraccionado, y tiene duda respecto de la infracción, es legítimo que usted le diga a la gente de tránsito dónde dice que es una infracción que vaya a velocidad de 40. ¿Dónde dice? ¿Dónde está el señalamiento? Es legítimo cuestionar eso si no hay señalamiento. Es legítimo cuestionar eso si no va en una zona escolar, si no va en un poblado. Pero el oficial le dice, es que usted no puede exceder velocidad de 40 kilómetros por hora. Y usted dice, acabo de pasar un anuncio. Y ahí dice 70 kilómetros por hora. Ahora usted no me puede infraccionar si no está el aviso, y si no está en el reglamento, y si no está el señalamiento. de que voy en exceso de velocidad. Y lo puede hacer con toda razón. ¿Para qué sirve la ley? Para mostrarnos los límites que podemos tener en el ejercicio de nuestra libertad y mostrarnos las sanciones en que podemos incurrir cuando rebasamos los límites. de lo permitido por la ley. ¿Me explico? Y entonces la ley vino, hermano, por causa de las transgresiones, para mostrarle al hombre que es pecador, para decirle qué es pecado, y para decirle qué tan pecador es, y para decirle qué tan incapaz es, para tratar con su propio pecado. La ley viene entonces en un lineamiento que le dice al hombre, eres pecador y no puedes eh, eh, en tus propias fuerzas cumplir con todos los lineamientos de la ley porque si cumplieras nueve y quebrantaras uno, te harías culpable de toda la ley. Ahora, date cuenta, es lo que estaría diciendo la ley, que eres un miserable respecto a los designios morales de Dios. y a la perfección de Dios, y a las demandas de Dios. Las demandas de Dios son altas, y date cuenta, tú no podrías cumplirlas. Entonces los, los, los, eh, los judíos, hermano, particularmente la secta de los fariseos, se dieron cuenta de qué difícil era cumplir la ley en la profundidad, y ellos comenzaron a establecer ciertas normas supletorias de la ley. Y comenzaron a decir, bueno, si sí es cierto. La ley se traduce solamente en diez mandamientos. La ley moral de Dios se traduce en diez mandamientos. Pero nosotros, para ser más legalistas, vamos a añadirle otros preceptos a la ley y vamos a añadir que no se debe comer eh, ciertas cosas, que no se debe uh, comer sin lavar las manos, que no se debe hacer tal cosa sin purificar el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ellos se comenzaron a abocar a cumplir las normas perimetrales. de las normas esenciales de la ley. Espero que me esté explicando más. ¿Sí? La ley sí tiene un propósito. Y Pablo está diciendo, regrese conmigo a Gálatas 3.19. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Note usted que de un tiempo también. Hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Fue dada por ángeles, usted recuerda cómo se le dio a Moisés, y, y Moisés es el mediador. Y el mediador no es, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21, note usted que sigue el tema. Verso 21, note la pregunta. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Es una pregunta. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Está diciendo Pablo, no, pero la ley no puede dar vida. Y la ley no puede justificar. La ley tiene otro propósito. Tiene otro propósito. Más la Escritura lo encerró todo bajo, bajo pecado. Entonces la ley nos viene a decir, todo está bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, estábamos esclavizados, estábamos encarcelados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley, y esta es la, el segundo propósito de la ley, note usted lo que el texto dice. Versículo 24, lea conmigo por favor. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces la ley nos dice, mira, tú eres un pecador y mereces la muerte. Y no puedes cumplir la ley porque estás incapaz de cumplir la ley. La ley es tan estricta, es tan exacta, es tan perfecta, que no podrías en tus propias fuerzas cumplir con la ley. La ley te, te revela nada más, es un espejo donde hace ver tu fealdad, tu miseria, tu incapacidad delante de Dios. Y cuando te ves al espejo, caes de rodillas delante de la letra de la ley y dices, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Inmediatamente después, en la condición de humildad caída, dice, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Entonces la ley que hizo, se llevó de la mano, como una nodriza lleva a un bebé, a un niño, a un parto, al conocer. La ley y sus lineamientos. Inciso B. La línea trazada por los legalistas. La línea trazada por los legalistas. Para esto que hemos mencionado, hermanos, sirve la ley. Pero ahora, ¿qué es lo que los legalistas están haciendo? Los legalistas, tal vez bien intencionados, pero equivocados. Lo que están haciendo es que están imponiendo sobre los creyentes cargas que ellos mismos no podían llevar. Y entonces los legalistas comienzan a imponer una, una serie, una serie de cargas especialmente. No te hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Y del 15 Vamos a ver el versículo primero. Hechos capítulo 15, versículo 1. No se pierda la, el, el hilo del mensaje, hermano. No se lo pierda porque después es, es difícil reencontrarnos. Entonces leamos el versículo 1 del capítulo 15, todos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Se da cuenta lo que ellos, lo que ellos decían? se da cuenta el elemento que añadían para la salvación Hermanos que vinieron de dónde Pues de Jerusalén habían entrado a la iglesia y decían ellos Si no os circuncidáis Ahora los hermanos en los hermanos en en, en Antioquía en Cesarea gentiles habían recibido el evangelio de la salvación por la fe en Cristo Jesús y eso era todo. Pero llegaron los los, los hermanos de Judea, de Jerusalén y dijeron, no, no, no, no, no. Ni se hagan ilusiones. Ustedes no son salvos. Ustedes no son cristianos. Ustedes realmente no son del pueblo de Dios. Ustedes no forman parte del pacto. Ustedes no son descendientes de Abraham. Ustedes no son hijos de la promesa. Ustedes no son judíos. Ustedes tienen que ser judíos primero y para que sean judíos y puedan gozar de las bendiciones del pacto, tienen que comenzar con el primer rito. Y el primer rito es, ¿qué cosa? La circuncisión. Y si no se circuncidan, ¿qué cosa? No pueden ser salvos. Y esto es lo que venían enseñando. Y hermano, esto es lo mismo que decir, lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. no vale lo que vale es la ley la ley el antiguo testamento el antiguo pacto esto es lo que vale lo que Cristo hizo no es suficiente si no le añades las obras de la ley las obras de la ley son preminentes y hermano usted dirá sí hermano pero nos está predicando de un evangelio que que sucedió hace dos mil años y nosotros estamos hoy día en el siglo veintiuno y lo que le quiero decir hermano es que hoy día en el siglo veintiuno el tema de predicación más común que se está predicando en esta misma hora, en muchos púlpitos, es la salvación por obras. Ni más ni menos, igual que antes. Un evangelio torcido. Un evangelio torcido. Personas están enseñando que para ser salvo es necesario hacer obras. Y solamente por las obras pueden hallar la justicia de Dios. Y eso es tanto como quitar a Cristo de la cruz y poner la justicia propia en lugar de Cristo. Esa es la línea trazada por los legalistas desde aquel tiempo. Inciso C, la ley del espíritu sobre la letra de la ley. La ley del espíritu sobre la letra de la ley. como muchos de ustedes saben, por unos más de 23 años trabajando en el Poder Judicial, la mayor parte de ese tiempo fui juez. Y una de las cosas que aprendí, elemental cosa que aprendí, es a encontrar el espíritu de la ley. Una cosa es, y esto lo saben los abogados, lo que la ley dice a la letra. Y otra cosa es, lo que quiere decir. Porque la ley, hermano, no surgió de manera espontánea. La ley surgió por una necesidad social, por problemas sociales. Y por más que demeritemos algunas veces la labor de los legisladores, entre ellos de haber buenos, que estudian a profundidad el tema y analizan la situación, tratan de encontrar solución a los problemas sociales mediante la ley. Y entonces hay detrás de la ley algo que se llama exposición de motivos. Y en la exposición de motivos, allí se expresan las razones por las cuales debe reformarse una ley, debe crearse una ley, debe aprobarse una ley o debe derogarse una ley. Y lo que hay que encontrar siempre cuando usted lee la ley, Es el espíritu de la ley. La ley es viva. La ley es dinámica. La ley debe ser activa. La ley debe resolver problemas, no crear problemas. Y para eso hay que encontrarle el, es, el sentido, el espíritu. Y hermanos, los legalistas, fariseos, se caracterizaban porque traían La ley en su bolsa. Y en cualquier momento, lo que ellos querían, refutar alguna cosa, inmediatamente sacaban su ley. Y decían: mira, artículo tal, capítulo tal, párrafo tal, línea tal. Vista cosa. Esta es la ley. ¿Y se apegaban a qué? A la letra de la ley. Y así estaban viviendo. En los días que Jesús vino. Y cuando llegamos a, a, a Mateo, al Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Usted recuerda ahí el sermón del monte. Cuando llegamos a, a, a ese pasaje, note lo que dice en versículos 21 y 22. 22, de, este, de esta porción. Antes, desde el versículo 17, dice Jesús, a propósito de la ley, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Ya llegó al versículo 17. No he venido para abrogar la ley, sino para, para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Dios viene a darle relieve a la ley. Viene a darle importancia a la ley. Pero note lo que el Señor está diciendo. Sí, es cierto, dice el Señor, yo respeto la jota y la tilde. Yo respeto la puntuación de la ley inclusive si tú quieres. El problema es que debes ir más allá de lo que la letra dice, Debes ir a la interpretación. De porque es lo que le da espíritu. La interpretación. Y entonces Jesús dice, ahora verso 21. Oísteis que fue dicho por los antiguos. Y los antiguos enseñaron según la letra de la ley. Pero note usted lo que Jesús dice, verso 21. ¿Cómo dice? No matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22, ¿qué dice? Pero yo os digo... que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Nota usted, hermano, que el Señor Jesucristo dice esto es lo que tú aprendiste en la sinagoga día a día, esto es lo que los rabinos enseñaban todos los días de reposo, esto es lo que la tradición te ha enseñado y te ha impuesto normas, pero yo, el intérprete de la ley, el que le da espíritu a la ley, El que viene para cumplir la ley, os digo, y lo que Él dice, hermano, es el Espíritu. Es la interpretación de la ley. Y lo que nos sorprende de lo que Jesús dice, es que lo que Jesús dice es superior a lo que la ley decía. Camina a una perfección más exacta y más estricta de lo que la ley imponía. Y usted dirá, hermano, pues ahí está, si la ley nos hacía incapaces... pues el Espíritu de la ley nos hace peores. Y eso es cierto. Pero alégrate por una cosa. Porque ahora ya no estás esclavizado por la ley y por el pecado y por la condena del pecado. Porque ahora lo que obra a tu favor es la gracia de Dios por la fe en Cristo. Nota lo que, lo que dice la escritura romanos capítulo siete y versículo seis busca el texto hermano aunque cueste un poquito porque es bien importante y, y, y bien necesario para entender el mensaje versículo 7, eh, capítulo siete de romanos Y versículo 6, lea conmigo. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La letra mata. El Espíritu vivifica. Hermano, ya pasamos de la letra muerta de la ley para entrar en la vida del Espíritu. Por lo que el Espíritu Dice, el tiempo no nos da, aquí tendría casi para dos mensajes solamente en este, en este pasaje, pero tenemos que ir adelante. Punto número dos, la libertad que nos hace verdaderamente libres. La libertad que nos hace verdaderamente libres. Vamos a regresar a nuestro pasaje de Gálatas capítulo dos. Y ahí nos quedamos, en el versículo 4 y en el versículo 5. Déjeme leer el 4 solamente para, para ubicarnos en el texto, en el contexto. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Note lo que Pablo está diciendo, observe el argumento. Hermanos entraron para quitarnos la libertad que tenemos en Cristo Jesús y ¿qué querían hacer? ¿Qué dice el texto? reducirnos a esclavitud. Ya habíamos logrado la libertad, estábamos estábamos cautivos por la ley, Pablo dice, y ya habíamos sido libres, y luego vienen hermanos, y tratan otra vez de quitarnos la libertad y someternos a la esclavitud. Versículo 5, lea conmigo por favor, con atención lea el texto, porque este texto es, es muy importante. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Hay una pasión de Pablo en este texto, hermano. Vinieron los hermanos allá de, de Judea, se entrometieron entre los hermanos de Antioquía y comenzaron a, a cuestionarles la libertad que tenemos. Y quisieron someternos otra vez a ayuda de esclavitud. Y Pablo dice, a mí me dio bastante tristeza y estaba realmente sorprendido cómo los hermanos estaban atendiendo al, al Evangelio y al mensaje que los judaizantes les estaban dando. Muchas veces, como pastor, después de 35 años en este lugar, he tratado con personas que han creído y abrazado la fe. He visto su crecimiento inmediato y progresivo. Me han dicho de manera literal y categórica, hermano, yo no había conocido el Evangelio y ahora que conozco el Evangelio dudo que alguna vez alguna cosa me pueda apartar del Señor. Al paso de los tiempos he visto algunos apartarse del camino del Señor y entregarse a otras enseñanzas y a otras doctrinas. Algunos entre nosotros han salido. para enseñar doctrinas extrañas. Llegué un día a una ciudad allá en Campeche. Iba buscando al, al, al pastor que había estado en el centro. Cuando llegué ahí al, al, al sitio buscando, a, me dieron la, la dirección donde donde estaban, tenían culto. Paramos nosotros frente a la puerta y ahí estacionamos el coche y yo... A, Traté de ver para ver si, si era la persona que yo buscaba y en efecto él estaba dirigiendo el culto. El templo estaba adornado con banderas de muchos colores. Pensé que tal vez se trataría de, algún, uh, de alguna conferencia de misiones alguna cosa. Eran lienzos que, que atravesaban en color celeste y en color blanco todo el templo. Vi luego a unas jovencitas que tenían allí unos vestidos, todas vestidas del mismo, del mismo color, con unas guirnaldas en la cara. Traían unas, unas banderas y estaban ondeando las banderas mientras lanzaban. al tiempo que cantaban. Entré al templo y había sobre, a, a frente al púlpito, una mesa donde había unos ciertos líquidos ahí, y ciertas eh, botellas conteniendo líquidos de diversos colores. Me pareció extraño todo aquello y me dio tristeza. Entramos porque andábamos buscando a hermano y a su familia. Me paré en la puerta. Él estaba al frente, me identificó. Y dijo, está entre nosotros el pastor tal. Me dice, pastor, ¿quiere venir a predicar? Estoy seguro que no me va a volver a invitar más. Hermano, cómo sorprende Que personas que alguna vez gustaron el Evangelio, Verdadero. Si hubieran, hubieran sido seducidos por doctrinas extrañas. Personas que han estado entre nosotros me han dicho, hermano, mire, yo estaba confundido eh, eh, en cuanto a, a, a lo que nosotros enseñamos, pero ahora ya encontré uh, el don de, de la sanidad y encontré también que puedo hablar en lenguas y encontré también que puedo hacer tal y cual cosa. Y Pablo dice, entraron personas. Espiaron nuestra libertad que tenemos en Cristo y sedujeron algunos, pero no te me llama mucho la atención lo que lo que Pablo dice en el verso 5, a los cuales qué cosa ni por un momento y hermano, esto es categórico en la, en la vida nuestra, como creyentes que abrazamos y creemos el Evangelio. Déjeme decirle, tiene que ser celoso de la palabra de Dios y de la verdad de la palabra de Dios y usted tiene que determinar para sí mismo en sus convicciones, ni por un momento accedimos a someternos. Ni por un momento accedimos a someternos. La doctrina fundamental es cosa clara, es cosa seria y es cosa clara. Pueden hacer concesiones. Así sean hermanos muy amados, así sean hermanos muy piadosos, así vengan de la primera iglesia bautista de Jerusalén. Porque de allá venían. ¿Y sabes qué decían ellos? Venimos en nombre de Jacobo, de Cephas y de Juan. Y Pablo dijo, a mí no me importa. En nombre de quien venga. Porque ellos, a mí. ni me enseñaron nada. El evangelio que yo predico, no lo aprendí de ellos, porque yo no subí a Jerusalén sino hasta pasados 14 años. Ahora, no está menospreciándolos, no, nada más está diciendo, el evangelio que yo recibí, lo recibí por revelación de Cristo. Él me lo reveló, Él me lo dio, y el evangelio que predico, no lo puedo vender, ni lo puedo negociar, ni puedo hacer concesiones y eso es lo que está diciendo en el versículo 5 no puedo hacer concesiones ¿por qué? dice Pablo ¿por qué no puedo hacer concesiones? note usted lo que dice la parte segunda del verso 5 para que la verdad del evangelio ¿qué cosa? permanezca en vosotros porque hermano yo hago una concesión de un grado en la dirección En la aviación. ¿Y a dónde cree que me va a llevar? A otro destino. Un grado. Apenas una milésima de dirección en la distancia tan extendida. Y por la velocidad voy a llevar a parar a otro puerto. Y Pablo dice, yo no quiero darle ni un grado de variación. Al Evangelio tiene que predicarse de una sola pieza y de una sola manera para que ustedes pasen los años y pasen los siglos, permanezcan en la verdad. Y hermano, esto es fundamental. Y es la misma cosa que quiero decir esta mañana a ustedes. No queremos hacer concesiones en la predicación del Evangelio para que ustedes y los que vienen después de ustedes permanezcan en la verdad. Permanezcan en la verdad. La libertad que nos hace verdaderamente libres. Y estamos hablando del inciso A, de la lucha por la verdadera libertad. Y ahí está Pablo resistiendo, ahí está Pablo luchando, ahí está Pablo, hermano, ah, en verdad, la, los, los que perseguían a Pablo, los que golpearon a Pablo, los que lo sacaron, rastras y lo echaron medio muerto, eran personas... celosas de las tradiciones y Pablo está luchando por el evangelio y luchando por la fe Pablo no es perseguido precisamente por las autoridades como es perseguido por los religiosos fanáticos de un evangelio torcido la libertad que tenemos en Cristo hermano no es históricamente dada de manera gratuita costó vida De muchas personas. Y Pablo. Es nuestro hidalgo. De la libertad. Para enseñarnos la libertad. Que tenemos en Cristo. Le costó. Persecución. Naufragios. Hambres. Desvelos. Prisiones. Azotes, Le costó. Cuesta. La libertad. Nosotros la disfrutamos. No solamente estoy hablando de esa libertad en el sentido de un evangelio verdadero, pero estoy hablando también de la libertad que vamos a ver en delante. La libertad que tenemos en Cristo es la libertad que nos hace verdaderamente libres. No te... A lo que dice la Escritura, Gálatas capítulo 2, ahí donde estamos, uh, y, y, y note que Pablo está diciendo aquí, para que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros, y la verdad, ¿cuál es la verdad del Evangelio? ¿Se acuerda que usted, uh, usted que, que la Palabra de Dios dice, Juan capítulo 8, Evangelio según San Juan, capítulo 8, Y versículo 32. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué cosa? Y la verdad. os hará libres. Pablo dice, para que permanezca la verdad del Evangelio en vosotros. Porque conociendo la verdad y permaneciendo en la verdad, ¿qué cosa? Seréis libres. Seréis libres por la verdad. Note lo que sigue diciendo. Y todo el capítulo 8, hermano, es un precioso capítulo de libertad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El esclavo... No queda en la casa para siempre. El Hijo queda para la, en casa para siempre. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, este es nuestro texto lema del mes, ahí está al frente, ahora entiende por qué está ahí el texto. Leemos juntos el texto. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos que avanzar muy rápido. En cinco minutos estaremos llegando al tiempo. No dije que terminando. La lucha por la verdadera libertad. Y si eso ve las ligaduras que se rompen por la libertad. Las ligaduras que se rompen por la libertad. Bueno, la libertad es el resultado del rompimiento de ligaduras. La libertad es un, es una, es un deseo clamado. por el hombre desde todos los tiempos. El capítulo 2 del libro de los Salmos contiene esta expresión cuando el hombre dice rompamos los ligaduras. Queremos más ligaduras sobre nosotros. Queremos libertad. Los pueblos proclaman libertad. Y la palabra de Dios Nos dice que cuando tuvimos la libertad en Cristo hay cosas que sucedieron. Hay ligaduras que en efecto, sí, se rompieron. ¿Y cuáles son las ligaduras que se rompieron? Ya vimos en el capítulo de Romanos, capítulo 7 y versículo 6, que se rompió la ligadura de la ley y quedamos libres de la ley, porque no estamos bajo la ley. Pero la ligadura más importante que se rompe cuando nosotros alcanzamos la libertad en Cristo Es lo que dice Romanos capítulo 6 y versículo 18. Nota lo que dice Romanos capítulo 6. Verso 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Lea conmigo el 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿De qué nos ha hecho libres? Del pecado. Libres del pecado. Las ligaduras del pecado. Hermano, el peor esclavo, el más cruel, es, es, es, eh, amo, el más exigente amo. Es el pecado. Es un amo que siempre está exigiendo. Y nunca está satisfecho. Te exige horario extendido. te exige desde muy temprano del día y te pone que te desveles durante toda la noche para que sigas obedeciéndole. En cualquier hora del día, todos los días de la semana, de todos los días del año, de todos los años de la miserable vida de la persona que se somete a ese amo. El pecado paga mal. No solamente es un amo exigente que exige horario extendido, es un amo que impone tareas duras, tareas denigrantes, es un amo que esclaviza para siempre, es un amo que no quiere darte libertad, no te da ninguna concesión, no te concede ningún privilegio. Cuando te da eventualmente alguno, te lo va a cobrar muy caro. Es un amo cruel, es un amo cruel. Pero cuando llegaste a conocer a Cristo, alégrate hermano, Las ligaduras del pecado se rompieron. Las puertas de la celda se abrieron. Las cadenas de grilletes que estaban en tus pies también se rompieron. Y a la semejanza de lo que sucedió en aquel día en que Pedro fue liberado, las puertas quedaron abiertas y salió con libertad de la prisión cuando le esperaba la ejecución. Somos libres en el Señor Jesucristo. No tienes por qué servirle al pecado. Antes, bien, somos siervos de la justicia, como dice la palabra de Dios. Esto gracias, inciso sé, al libertador que logró nuestra libertad. Y qué paradoja. La libertad la logró en la cruz de Calvario. La libertad la logró en la cruz de Calvario. Cuando para el mundo estaba vencido. Cuando para el diablo estaba derrotado. Cuando para sus enemigos. Era oprobio y era burla y objeto de menosprecio. Allí el desgarrador grito de libertad se dio cuando dijo: Consumado es, todo está consumado. Las cadenas se rompieron, el velo se rasgó, los sepulcros se abrieron, el cielo se oscureció. Los incrédulos creyeron, la independencia se proclamó. El libertador en el trono de la cruz resultó vencedor. Y ahí clavó en la cruz los decretos de todas las penas que pesaban sobre nosotros. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. ¿eh? Somos libres. Número tres. La manera de aplicación, déjeme terminar. La libertad no implica libertinaje. La libertad no implica libertinaje. Sí es cierto que somos libres en Cristo. Pero inciso A. Límites de la verdadera libertad. Límites de la verdadera libertad. ¿Y cuáles son los límites? Toda libertad tiene límites, hermano. No hay una libertad que sea absoluta. Porque eso solamente le corresponde a Dios en su soberanía. Todos los demás. Nosotros como seres humanos estamos sujetos a la soberanía de Dios. Él determina, Él designa. Y nosotros simplemente... Obedecemos, querramos unido. Pero Él es soberano sobre todos. Y solamente Él es libre en el sentido absoluto. Pero nosotros sí somos libres en un sentido limitado y relativo. Y por eso hablo de libertad relativa. El sentido, el apotegma que se usa en el término jurídico para decir el límite de la libertad es la libertad tuya termina donde comienza la libertad del otro. Tú no eres tan libre como para que puedas invadir. la libertad de otro. Tu libertad termina donde la del otro comienza. Y en la vida cristiana, hermano, también tiene aplicación este principio aplicado en el sentido de que tú no eres libre en el sentido total. Tu libertad está limitada. ¿A qué está limitada? A la debilidad de otros. A la debilidad de otros. Todo me es libre. Pero no todo conmigo. Y hay cosas, hermanos, que aunque sean lícitas no convienen. Y si, y si solamente por no herir la susceptibilidad y por no herir la sensibilidad de un hermano que es débil en la fe, hay cosas que yo puedo hacer y que no me causan ningún problema, pero que no debo hacer por él. Para no serle causa de tropiezo. Note lo que dice la Escritura. Gálatas capítulo 5, donde estamos. Galatas capítulo 5, versículo 13, mire lo que dice, lea conmigo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No uses la libertad, no uses la libertad como ocasión para la carne. Porque eso es, ¿qué cosa? Libertinaje. Mira qué dice Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, mira el versículo 26, 16, perdón, leemos juntos. Verso 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de la justicia, como siervos de Dios. Inciso B, libres, pero no pecadores con licencia. Este es un problema que a veces eh, se crea en las doctrinas fundamentales que los bautistas profesamos y defendemos como la preservación de los santos, como la seguridad de la salvación. Y a veces o pretexto de la seguridad de la salvación, salvo siempre salvo, pensamos. Que, que siempre salvo implica licencia para pecar. Así que si no pierdo la salvación, entonces puedo hacer lo que sea. Al fin y al cabo, ¿qué cosa? Pues no pierdo la salvación. Soy salvo. Ahora, ¿no es cierto eso? Sí es cierto. Si eres salvo. Pero si eres salvo, entonces no vas a usar tu libertad para pecar. No vas a poder decir, ay, pues gracias a Dios por la gracia abundante de Dios. Porque cuando la gracia abunda, entonces quiere decir que puede abundar en el pecado, porque mayor es la gracia que el pecado. Y Pablo responde a eso, no, mil veces no. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Si en verdad hemos sido salvos, ¿cómo vamos a... Tener la, tener la tendencia de pecar deliberadamente no, no hay licencia para pecar 2 Corintios 5 17, como ustedes recuerdan bien el pasaje porque es muy conocido, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas primera de Pedro capítulo 3 y versículo 6 al 9 Mire lo que eh, lo que dice dije primera de, de pedro pero es primera de juan perdón todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido ¿No le parece claro el texto? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué cosa? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y me parece categórico el texto, y contundente. Y finalmente, libres, para actuar, con liberalidad. Y lo que Pablo, termina, ahí en el versículo 10, diciendo, en el versículo 10 de, de los Gálatas, dice, los hermanos, De Jerusalén, nada más nos hicieron una observación y nos hicieron una recomendación. Y la recomendación que nos hicieron fue, ¿qué cosa? Solamente nos pidieron, versículo 10, que, que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ellos no nos dijeron circuncida, pero ellos sí nos dijeron, hermanos, gentiles, como judíos, acordémonos. de los pobres y del amor, hermanos, no os olvidéis, porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y este es el todo, la suma, el total de la ley. Si no puedes entender la doctrina que en esta mañana tocamos, y no más hermano entiendes, La parte práctica de la doctrina que te dice, ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. El amor cubrirá multitud de pecados. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Dele gracias a Dios mientras está orando por la libertad que tenemos en Cristo. Tan incapaces que éramos nosotros para lograr libertad por nosotros mismos. Tan incapaces que somos para hacer ninguna obra que tenga mérito de hallar gracia delante de Dios. Si solamente pudiéramos decir como Pablo dijo escribiendo a los romanos, miserable de mí. pudiéramos concluir en esta mañana orando, te doy gracias Dios, por Jesucristo. Lo que yo no pude, Él lo hizo por mí. Y lo que yo no puedo hoy. Todavía estoy esclavizado con algún pecado. Todavía hay pecados que me tienen dominado. Todavía hay hábitos y costumbres con las cuales estoy batallando. Y casi me he sentido... derrotado. Estoy exhausto. No tengo más fuerzas para seguir luchando. Pero esta mañana a la luz de la palabra de Dios, alégrate. Jesucristo ya rompió las cadenas del amo que te esclavizaba. Y ahora eres libre. Y ahora eres libre. Y dale gracias a Dios por la libertad que tienes en Cristo. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. lo que yo no he podido decir y menos he podido explicar, que el Espíritu Santo haya obrado en la mente y el corazón de cada oyente y cada uno de nosotros podamos sentir el respiro de decir en esta mañana gracias Dios por la libertad que nos has dado en Cristo. Bendito seas. Esta es la razón que esta mañana nos postramos delante de ti y te alabamos y te adoramos. Eres nuestro héroe De libertad. Solo que nos ayudes a no usar la libertad como pretexto. Que la podamos usar como motivo de gozo. Y que podamos usarla también solo para someternos por amor a Cristo Jesús como nuestro Señor. Pedimos tu bendición al despedirnos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. A mí Salúdense entre sí, hermanos. Rápidamente vamos a pasar a la clase. Yo sí quisiera que se hiciera rápidamente, ¿verdad? Pero en la predicación no puedo ir tan rápidamente.